p o p u l a r Leopoldo Lugones, por resolución 2404 AFCA 2012. En el centro del delirio está romper el tiempo, en la superficie, voces, sonidos, música, encuentros, entrevistas, arte. Romper el tiempo. Está lleno de personajes que van en contra de la corriente y que se encuentran todos y todas los viernes en este ritual de revolución. n No estoy hablando de política. Hablo del mundo en el que estás viviendo. Los países se, se, se vacían, se, se, se rematan. Hay corporaciones que se reparten el mapa con la gente adentro. Ese Pérez puede ser un correo de la droga, pero también puede ser un funcionario privatizador o el agente de una campaña de inteligencia. Pero es que todo el sistema funciona así, no solamente el narcotráfico. Entiendo. Usted es marxista. Frío, frío, frío. Soy mucho más antiguo que eso, más antiguo que un comunista. Soy anarquista. Dios mío. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas en este viernes 13 de septiembre. ¿Viernes 13? Viernes 13. ¿Cómo a n dan? Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué semana i t que empezamos, que terminamos, <risa> que estamos en el medio, por favor. ¿Cómo empezamos septiembre? Increíble. Increíble las cosas que están sucediendo, pero bueno, hoy estamos en Romper el Tiempo. Un programa que va por Radio Laminga 94.7 MHz y los lunes también va por Radio Roja、eh, de Casa Grande. Así que mandamos saludos a la gente de toda p u n i l l a porque además nos escuchan desde España, nos escuchan gente de España, de Moreno, de Connecticut. De todos lados nos están escuchando, loco. Y acá de Villa Jardino al mundo. Increíble. Exactamente. Y hoy tenemos un programón, programón, programón. Tenemos muchas ganas. Tenemos mucha actividad en Jardino para el fin de semana.、Eh, tenemos mucha agenda. Tenemos una columna que traje para, para charlar sobre、eh, una. Una formación que fue como mutando también. Y también、eh, vamos, tenemos un tema principal que la producción ha pensado para este programa. En realidad lo pensamos para el otro, pero bueno, no salimos.、Eh, <risa> Hace、quedó. un montón de viernes, ¿no? No, ¿cómo un montón de viernes? Un viernes solo. Nada más ahí estuvo、eh, cerrada la biblioteca porque nada. Una persona muy importante de la biblioteca.、Eh, falle bueno, falleció. Salí de acá, por favor. Bueno, no, bueno. no, no, por eso. Ahí estuvo, estuvimos. ahí、eh, El viernes pasado no estuvimos, pero este viernes sí. Así que, ¿cuál es la consigna para este viernes,、eh, Camila? ¿Cuál es la consigna Para este viernes les traemos una propuesta、eh, de.、Uh, como un poco de salida de.、Um, como del espacio. de la ficción más. de que la del ficción.、Espacio. ¿Querés ahí como ambiental? Escucha esta música a ver si la gente la, la reconoce. reconoce. A ver. Bueno, hoy les traemos、eh, una propuesta de Matrix. Matrix.、Eh, la película Matrix, donde es una película que cuando apareció、eh, fue como、eh, ciencia ficción, filosofía, pensamientos,、eh, bostezos y sueños. <risa> eh, increíble. Eh, y para como ambientar, porque la consigna tiene que ver. Con Matrix, pero también tiene que ver con un encuentro entre los personajes principales. ¿Querés que entremos al mundo Matrix? Dale. ¿Te parece? Ahí escucha a estos personajes. ¿Quién soy? Sé mucho de ti. ¿Quién eres? Soy Trinity. ¿Trinity? ¿Tú eres Trinidad? ¿Tú saboteaste la base de datos de impuestos? Eso fue hace tiempo. Cielos. ¿Qué? ¿No eres hombre? No, e s o creía. La mayoría lo cree. ¿Tú eres l o de los mensajes? ¿Cómo lo haces? Por ahora, solo te diré que estás en peligro. Te traje para advertir. ¿De qué? ¿De q u é Te vigila, Nío. A todos, tienes que e s c u c h a r Sé a qué viniste, Nío. Sé qué has estado haciendo. ¿Por qué casi no duermes? ¿Por qué vives solo? ¿Y por qué noche tras noche te sientas a la computadora? Estás buscándolo.、Uh -huh. Lo sé porque yo alguna vez busqué lo mismo. Y cuando me encontró, me dijo que yo no estaba buscándolo a él. Que buscaba una respuesta. ¿Cuál? Es la pregunta la que nos guían, e o Es la pregunta a la que te trajo. Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? Sí. La respuesta está ahí, mío. Está buscándote. Y te va a encontrar. Si así lo quieres. quieres que encontrarte, te amo, Así. Comienza este programa. Comienza este programa. Y tiene que ver con la Matrix. La Matrix es un lugar donde se plantea en la película f i c t i c i o Donde todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que soñamos no existe. Es a partir de máquinas programadas para hacernos vivir. Y que en realidad estamos viviendo en una ficción. Y que en realidad nuestro cuerpo, toda nuestra realidad como personas, como humanidad, está en otro espacio, está en otro lugar, donde tienen a nuestro cuerpo verdadero encerrado. Y la gran pregunta para hacernos, porque en un momento Morfeo, que es otro de los personajes importantes, Le da la opción a Neo y le pregunta que ese vacío que él siente, que él piensa que hay otra cosa, él quiere descubrir de verdad esa realidad que existe y romper esa ficción. Pero conocer la realidad es muy duro, le advierte Neo. Eh, que va a ser difícil. Y le da la opción de seguir en esa ficción: la píldora azul y la píldora roja. ¿Lo escuchamos? ¿Escuchamos esa conversación? Dale. ¿Te parece? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, n i o Igual que los demás naciste cautivo, naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. ¿Me lo repetí? ¿Puedes repetírmelo? Recuerda. Yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Dale, ¿cuál va a agarrar? ¿Cuál va a agarrar? Sígueme. Uh, agarró. Bueno, y、no. con esta introducción. Eh... ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? La consigna del de día de hoy es: si te ofrecieran la pastilla de Matrix, la píldora, porque hoy busqué en Google cuál es cuál y、uh -huh. puse pastilla de Matrix y me aparecía algo、Un、médico remedio para r e u m a r Esa píldora, <ríe> la píldora de Matrix. ¿Cuál elegirías? ¿La azul o la roja? Para los que no les q u e d ó Para los que、Toda、se la confunden. Realidad, ¿no? Toda. no todos, ¿eh? La azul. Muchos de los que me mandaron el audio me dicen. Rebesumirme la que... peli, por favor. La azul, te quedas en este mundo ficticio dentro de la Matrix. La roja, vas a conocer la realidad.、Uh -huh. Esa es. ¿Píldora azul o Píldora roja? Esa es la consigna. Vos que estás ahí escuchando, ¿cuál es ese quiz? ¿Cuál es el q u i s c u á l es el q u i s por favor? ¿Y qué te parece que en este mundo Matrix escuchemos este, un, primer, un primer tema musical que tiene que ver con algo que. No es real, parece una ficción,、eh, parece una locura、eh, que esté sucediendo, pero es la realidad. Y vamos a escuchar un tema de Juli Rebarola que dice: pelea como abuela. De eso no se habla, algo habrán hecho.、Oh. De eso no se habla, algo habrán hecho.、Oh. De eso no se habla algo, abro mi hecho. De eso no s e De eso no s e De eso no se dice. Puro pozo de fines. Blancas naus de fines. Vacias maus de princes. Santa Claus existe. En su round de chistes. p u m b l a c a u no viste. La a b u e l a resiste. p u m b l a c a u no viste. La hermanera resiste. p u m b l a c a u no viste. El p u e b l o r e s i s t e p u m b l a c a u no viste. 132. Pum, b la cao no viste. Pum, b la cao no viste. Pum, b la cao no viste. Pum, b la cao no viste. Pelea. Pelea como abuela. A culmaria. A Giri Barola. Por eso q u e digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a en mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Me sumerjo, camino muy abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio, muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, Haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena, porque allí se sabe todo, de todo y de todos, porque allí está todo claro. Soy la mujer que canta, soy Paola Bernal, soy José Luis Aguirre, soy el encuentro de San Antonio, soy un barcito del Córdoba, soy aquí Rivarola. Soy un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos. パーフェ r トはあなたのために、あな r のために、あなたのために、あなた l ために、あなたのために、あなたのために、あ a た a た a el <du>、si vale、la, la locura retorcida. El tiempo se escapa, llevándose la vida. に、i b r a positiva, expande la visión. p a なたの o l に、あな i e n a に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのた o entrelazando entre palabras que van llevando のために、e なたのために、あなたのた regenerando. Florando, pero este cambio h u e la e transformación de abajo para arriba. El volcán hacer un solo su versión es que es lo que hago día a día. Porque t e n d r í a que fiarme de lo que dice、si、la CIA. Cabezón empadronado viene desmontando tierra y se siembra envenenado. Cuanta lluvia encierra, chicas, desbordando la bajada para venderlo en la demanda internacional. Podés ir con todo esto. Y de los transfemicidios, y de los travesticidios, y los de femicidios. ¿Qué es lo que opináis de la represión policial y d e p o r t a ¿Qué es lo que opináis? Ay, yo opino que hay que pelear. Yo opino que hay que luchar. Si vale la pena. Somos el sonido de tu s l a n t o s El o l o r de la transpiración de los mantos viejos, el brillo de tantos reflejos, bosquejo de mi sonrisa, del movimiento de tu cuerpo, lentos como movimientos de e feto c en el vientre, rápidos como nuestra aparición después de la muerte, el condimento de nuestros almuerzos familiares, incrustado en tus a r r u g a s que forman fractales. Infinitos toscos, -cos cosmos, o l presentes estamos, amos del Dios, yo soy. Infinitos toscos, c o s m o sol, presentes estamos. 「よそうよそ s Oscuridad, Horror y odio muertes a sangre fría. Mucha gente no hace nada, solo, solo mira las noticias. noticias. La casa está plagada de asesinos e injusticia. Egoísmo indiferencia fomentada por los medios. Peones con demencia controlados por el miedo. Mentiras y falsos credos es lo único que escuchan. Por eso, con mi canto, preciso en esta lucha. Por ser mujer y humana. En esta misión sigo. Por ser mujer y humana. En esta misión sigo. Por ser mujer y humana. En esta misión sigo. なんでこんなに大きなものを作るのか。 すごい Que con este programa flipo en colores, chaval. Bueno, continuamos en romper el tiempo. Si nos querés mandar, mandar mensajitos, ¿a dónde nos podés mandar mensajitos? Nos podés mandar mensajitos al 3548-55-0900. Bueno, ¿y ahí cuál es la consigna? O La consigna, si querés escuchar un tema musical, si querés entrar para el sorteo de los premios, <risa> no te rías. <risa> sí, Bueno,、eh, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es: si te ofrecieran la píldora de Matrix, ¿cuál elegirías? ¿La azul o la roja? Vamos a leer un mensajito que llegó.、Eh, y después tenemos un audio, pero leamos el mensajito. Dale. Para mí, en la vida estamos todo el tiempo eligiendo qué pastilla tomar. Vemos la realidad según la que elegimos. Y después otro tema、Pero、es. Qué buenísimo ese. Es、eh, claro, por supuesto. <risa> ¿No la <lo> entendiste? <risa> no, y la otra, esta sí la entendí. Uno ahí <risa> cortito y al pie dice: ponele la roja. <risa> Así. Así que bueno, ahí están los números telefónicos, m a n d a mensajito para contestar la consigna. Y ya nos tenemos que ir a una tanda. ¿Qué te parece, s i Escuchamos un tema musical y después vamos a la tanda y volvemos con una columna musical que preparé para la gente de Romper el Tiempo. Vamos a escuchar un tema de Tiago PZK que hace un tema de Teddy Sui. Sí. ¿Qué te parece que nos vamos?、Eh, es un tema con, te, con、sí. Teddy s w e e c o n Teddy Sweet? De Teddy s w i e t、sí. Es un tema de Teddy Sweet. Sí, pero lo hace contigo, pues se te a c u e r Lo hace contigo. Te... ¿Se conocen? Es como un remix. ¿Se conocen los dos? Porque el otro es, es estadounidense. Sí, pero se juntaron. ¿Se juntaron de verdad o el chabón.?、Eh... Tiago agarró y pegó un, la cancioncita así y le canta arriba. No se juntaron de verdad. ¿De verdad, posta? No,、sí. no, En la Matrix de Tiago PZK. ¿Vos qué decís? No sé. No lo sé. Bueno, así ¿Y... que vamos a escuchar a Tiago con Teddy Sweet. Que、eh, la está rompiendo Teddy Sweet y Tiago Teddy ta, Sweet también. Bueno, vamos al tema musical. Y a la tamba. Tengo que llevar a los chicos a la escuela. A las 3, reunión con el jefe. A las 7, hacer la cena.、Oh. Y a las 8? ¿A las 8? Romper el tiempo. Yardino al mundo. citarlo. Señor vecino, desde la municipalidad de Huerta Grande se informa que, debido a la emergencia hídrica, nos vemos obligados a realizar cortes programados y sectorizados. La falta del recurso nos afecta a todos y por ello queda totalmente prohibido el uso para necesidades secundarias. Aquel que incumpla ante el estado de emergencia será sancionado, informó la municipalidad de Huerta Grande. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso no vamos a dejarle de hacer caminos. Avanza la pavimentación de la ruta provincial 28 entre Tanti y Taninga, con dos frentes de obra en simultáneo desde el este y el oeste. Una vez concluidos los trabajos, quedará conformado un nuevo corredor turístico de gran belleza natural. Y una alternativa vial al camino de las altas cumbres. Con la pavimentación de la Ruta Provincial 28, potenciamos el turismo y generamos más corredores viales en nuestra provincia. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso, no vamos a dejar de hacer caminos. Con la Ruta Provincial 28, seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Fin de espacio publicitario. Arte, arte, arte, arte hasta el camarín. Actividades a la gorra para terminar el camarín de la no galera. El 19 de octubre a las 21.30, todas las cosas, todo. Teatro. Si querés colaborar. Aquí va el alias para tu aporte, boleta.tiento.parque. Acordate de mandar el comprobante a blugones.gmail.com. e Arte hasta el camarín. Si querés sumarte a este ciclo con alguna actividad, escribínos a blugones.gmail.com. Arte hasta el camarín. Música, deportes, columnas, actualidad. Noticias, información, muchas voces. Entrevistas en vivo aquí en el estudio. Risas, mates. Y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos、oh? en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Jardín. <risa> ¿Vamos a tomar a l g unos m a c i o l i s Sí, re. Entonces vamos a romper el hielo. No, romper el hielo no, romper el tiempo. Romper el tiempo. Rompamos el tiempo. Dale, Leo, hace tu magia. Hay amor. Es aquí. Permite que te dé un consejo. s é honesto. Sabe más de lo que imagines. Al fin. Bienvenido, Nío. Y sin duda adivinas que soy Morfeo. ¿Es un honor, Morfeo? No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia cayendo por el agujero del conejo. ¿Mm? Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, n i o No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. Sabes de lo que estoy hablando. d e Matrix. ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Bueno, estamos en el segundo bloque de este programa、eh, del viernes trece por Radio Laminga 94.10. 7 MHz. Exactamente. <risa> ¿Y con qué seguimos? Bueno, eh, eh, preparé como un bloque musical, porque el, el otro día estaba ahí、eh, viendo un streaming de un grupo musical de acá de Córdoba y empezaron a contar como su historia y me interesó mucho. Me pareció como muy.、Eh, Su búsqueda musical me pareció como muy genuina. Ellos son de acá, de Córdoba,、eh, del norte cordobés.、Eh, y la historia empieza con uno de. La, esta banda musical muy conocida en estos momentos está compuesta por tres eh, hermanos. Eh, uno de los hermanos, el hermano mayor, se empezó a tocar. En una banda allá por、eh, los、mm, fines de los 90 que se llamaban Los Hacha. ¿Quieres escuchar? Dale. De este muchacho, uno de los hermanos mayores de esta banda actual, que empezó tocando en esta、eh, banda musical que eran de folclore. ファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのファミリーのフリ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 Por un litro de vino que no voy a pagar, guarda el i l o negro, no te me largue y negro, guarda l i l o que soy corredor en la plaza de Villa, yente una gente bicicleta, me falta p a r los caballos, en el cabo tijereta. Los Sachas eran unos jóvenes que, se, que empezaron a incorporar música. De autores como el Chango Rodríguez, Incanovo,、eh, y que le agregaron a esa、um, forma de música folclórica batería,、eh, saxo y algunos vientos. ¿Querés escuchar otro tema de los hacha? Sí. ¿Y cómo quiero que veas cómo fueron evolucionando? Sí. Tijera y ropa de cuero. Bueno, el nombre de este muchacho que empezó en los Sacha、eh, tiene que ver, se llama、eh, Lucas Ninzi, es el apellido. Eh, la banda que ahora tocan tres, los tres hermanos eh, están, eh, son los Ninsis. Y el hermano mayor empezó a tocar en los Acha、eh, al principio de los 2000. Con L. Pero pues、eh, se sumó, o él se, se fue, se alejó un poco de lo folclórico. Y se juntó con sus hermanos, Juanito、eh, y Lucas. Estos dos hermanos, los tres hermanos, empezaron a pensar: ¿qué queremos hacer? ¿Qué música podemos hacer juntos? Y mirá qué música empezaron a hacer juntos. Que ver una cosa con la otra. Agus y Lucas empezaron a formar o n una banda de pan rock ahí en el 2001 que se llamó una banda de pan cordobés. Se llamaba 250 centavos. ¿Querés escuchar otro tema de 250 centavos de los hermanos n i n s i Dale. ¡Uh! Tenían en sus letras contestatarias como el buen pan.、Eh, y bueno, y les gustaba hacer el pan rock del mundo cordobés. Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Sudaca. Que el hermano mayor empezó en los hachas haciendo folclore,、eh, rescatando la música de viejos autores cordobeses. Después se juntó con los hermanos y dice: ¿Qué vamos a hacer,、eh, Agus y, y Juanito? Y hagamos pan rock. Y se pusieron a hacer pan rock. Pero después de 11 años、eh, en la música del pan rock, Decidieron, che, y si hacemos otra cosa? Otra cosa, dicen. ¿Qué, qué puede ser otra cosa? Y, ¿sabes lo que me está empezando a gustar a mí? ¿Qué? Y la música de Córdoba. La música de Córdoba. Sí. Y si hacemos esto, a ver, ¿qué te parece? Le dicen. de esos son así va a ser、y、así se h a siempre entonces ¡Uh! ah, así así va a ser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 Es una agrupación de cuarteto actual que se llama La Monada. Así se llama esta agrupación de los hermanos Ninsis, que empezaron con sus raíces. Ahí contaban, porque el día del maestro habían hecho una nota de su maestro, que fue como las primeras enseñanzas、eh, en el folclore, que el maestro le enseñaban en folclore. Eran muy buenos músicos, pero también en su búsqueda empezaron a hacer en esta etapa. En el 2012-13 empezaron a hacer cuarteto. ¿Así? ¿Ah, ¿So de eso? Sí. ¿Así? ¿So de, de, de, de, de eso? La monada. Los hermanos Ninsis. ¡Dale! だれ Monada, y bueno, pero también no olvidaban que tenían letras contestatarias en su banda de pan rock e hicieron esta versión. Escúchala esta mañana, me he levantado. vela、oh, chau, vela chau, vela chau, chau, chau Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor o、oh, Partillano me voy contigo、oh, O vela chau, vela chau, vela chau, chau, chau o, cha o, cha o, cha o.、Oh, Partillano me voy contigo Porque me siento a q u í morir c a v a una fosa フォーサーのもたねあらそんばらでおなふよあしら gente cuando la Así que Lucas, Agus y Juanito、mmm, de la Monada están haciendo actualmente. La están rompiendo. La están rompiendo cuarteto.、Eh, y su transformación musical impresionante. Sí, pasaron por todos los <ríe> géneros. Y anda a saber. Y ahora en su nuevo disco ahí mezclaron entre tango y varios ritmos. Ellos van como en su búsqueda. Me pareció muy interesante. Ahí como esa búsqueda. Cordobesa de, del Focore Cordobés, del Pan Cordobés y del Cuarteto Cordobés. Y ya nos tenemos que ir, e s t m o s como para cerrar、uh -huh. este bloque.、Eh, Podemos escuchar un último tema, nos vamos a la tanda y después volvemos con más romper el tiempo. La Monada Revolución. Me encanta. Llevo música en la sangre, se me sale el corazón Cuarteto, cuarteto, tunga, tunga, bon que bon Branca, full, setenta, treinta, vino, compra y ti, limón Cuarteto, cuarteto, corazón a corazón Melodía de mi barrio, piano, bajo y acordeón Cuarteto, cuarteto, al estilo de Leonor Alegría de mi pueblo que se baila hasta el dolor Cuando ya no quede nada, solo quedará el cuarteto そう。 カウントは全てルフォークト Che,、eh, tenés pastilito, churro. No vendés churro acá. No, no tenemos churro, tenemos gaseosas. Es lo que hay. Acá tendrás que vender otra cosa. Acá, no sé, hay mucho pinche acá, che. Pero es parte de la naturaleza. Vos viniste a la naturaleza y te molestan los pinches. Bueno, pero, che, y q u é hay para hacer acá? q u e r e s entender y tener lo que querés? Sí. Los viernes de 20 a 22 hay un programa, Radio Laminga, Rompiendo el Tiempo. Escúchalo y vas a tener lo que crees. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares. Préstamos de libros, información ciudadana, promoción de la lectura, talleres y espectáculos. Asociate. Podés llegarte a Avenida San Martín 361 o comunicarte al 3548491812. Las bibliotecas populares custodian, difunden y generan cultura. Publicitario. Lo mejor, lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Yardino. Veterinaria Jardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Jardino. Boulevard Las Flores. 217. Veterinaria Jardino. Teléfono 491-826. Fin d e espacio publicitario. Místical Session, todos los martes de 20 a 22 horas por la 94.7. FM La Minga, Villa Yardino, Mándale Mecha. Místical g a n j a c a l ¿Tenés todos los tornillos? ¿Dónde estás? ¿Fuera o dentro de la olla? ¿Tenés los patitos en fila? Entonces estás preparado para romper el tiempo. Un programa que va los viernes de 20 a 22 por Radio La Minga 94.7: Romper el tiempo. Oye, que estás escuchando Oye, ¿que estás Radio La Minga. Bueno, estamos en el tercer bloque ya de romper el tiempo.、Eh, hoy con una c o n s e g n a de Matrix: Que e、eh, si s te dieran a elegir por la, píldora, por la píldora de Matrix, ¿elegirías la azul o la roja? Así que, bueno, ¿qué te parece? Si, a ver si podemos escuchar un mensajito. Dale. ¿Me das dos segundos? Dale. Yo mientras le voy、eh, respondiendo lo que pienso yo, para mí. Dale.、Eh, yo elegiría la roja para mí. Porque que, si es como que quiero saber la verdad. Y si capaz que el mundo que me están ocultando capaz que sea mejor, ¿entendés? Es como que me da una intriga que no podría dormir por las noches si no, si no lo sé. Es como. No sé, no, no, no, no podría con mi ingenio si sigo. Si me lo dicen, ya está, ya, ya lo tengo que saber. Bueno, ¿escuchamos? Sí. A ver. Tengo entendido que la roja era como la que te saca de la Matrix. Yo elegiría la roja. Porque necesitas decir que todo es mentira y no, no, no puedo. Yo elijo la roja. Ahí eligió la roja. Nuestra oyente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es como que te explota la cabeza, igual, ¿no? Porque te hace pensar un montón.、Eh, a mí、eh, me pasan varias cosas.、Uh -huh. Una,、eh, que en el momento de conocer ciertas realidades, es como dice ahí: no hay marcha atrás. Como que ya sabes.、Uh -huh. eh, y a veces uno piensa también ahí cuando declina, ahí dice: ¿Cómo me gustaría ...a ver solamente no saber?、Mm. Eh, no saber. Hay mucha gente que ...hay mucha gente que... gente、eh, vive como no sabiendo.、Uh -huh. Hay gente que sabe y prefiere como, como que no existe. Y otra que elige volver a no saber y no querer saber nada. Pero, o sea, si vos sabés que hay algo, ¿no querrías saber igual? Escuchamos un audio de la, de, de la película.、Bueno. Hay una, una en la cual hay un traidor en la película.、Uh -huh. Y dice. Le, le dice al Smith, que es como el policía de Matrix,、sí. ¿no? El de seguridad de Matrix que anda por t o d o l a d o el programa ahí que persigue a los.、Eh, a n e o y a Morfeo y a toda la gente que se libera,、eh, que el chabón habla con este muchacho. es nuestro enemigo estamos adentro q u é ves a tu alrededor ejecutivos maestros abogados carpinteros son las mentes de las personas que tratamos de salvar pero hasta lograrlo esas personas son parte de ese sistema por tanto son el enemigo tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse y muchos están habituados son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo ¿Me escuchaste, Nío? ¿O mirabas a esa mujer de rojo? Estaba. ¡Mírala! Deténgalo. ¿Esto. no es Matrix? No. Es un programa de entrenamiento para enseñarte una cosa: si no eres de los nuestros, eres de ellos. ¿Qué son? Programas sensibles. Pueden salir y entrar de cualquier software, pero conectados a su sistema. Bueno, hay, hay gente que está preparada y hay gente que no está preparada.、Hmm. Ahí ha, había un, un, una de las partes de la secuencia de mí que siempre ahí me queda ahí como pensando:、sí. es que cuando hay un chabón que traiciona y se encuentra con Smith. Y está, está dentro de la m a t r i x y, y se está comiendo un churrasco. Y el chabón le dice:、eh, Yo lo que viví afuera, a porque afuera era duro, porque ahí comían,、eh, no tenían para comer y comían como una especie de potaje. Había que bancar la realidad afuera,、mm. porque no había como lujos ¿Qué? ni cosas、eh, que en la m a t r i x Había, te hacían creer que hay.、Claro. Y entonces se dice: Yo sé que este churrasco es mentira. Yo sé que esto no es realidad. Yo sé que son imágenes que me están、eh, dando y los gustos no son verdaderos. Pero prefiero, pero prefiero volver a la Matrix porque no me banco más esta realidad. Yo me, yo me volvería loca si, si cada. O sea, me volvería loca si cada,、eh, momen cada momento que paso de mi vida sé que es mentira. Me vuelvo loca, ¿no? No, no, puedo, con... no puedo saber que es mentira. Es como. Es como que no lo disfruto. <risa> Eh, bueno, ahí si querés mandar、eh, mensajitos, ¿a dónde nos tienen que mandar? Nos puedes mandar mensajes al 3548-55-0900. ¿Qué te parece, Camila? Si、uh, damos la agenda de qué va a pasar el fin de semana. Dale. ¿Tenés ahí para que, ver las cosas que pasan el fin de semana? Sí, tengo. Dale, empezamos. Empezamos, pero espero que las b u s c o e m p e z a m o s exactamente ya, en este momento. Eh, eh, lo encontraré. Bueno, dale. A、eh, ver. El sábado 14, mañana, hay feria agroecológica y popular. Fiesta de la primavera en el mes de la agroecología. De 12 a 18 horas. Empanadas caseras. Uh, qué rico.、Mm. Trae bolsa. Se suspende por lluvia, dice. No va a llover, no va a llover. No va a llover. Mercado de saberes y sabores. Muy bien.、Eh, dice. Nos tiramos. En la feria también、eh, va a estar Verso Trío. Música del continente. A las 5 horas. Ahí te digo más. Después en Arte hasta el Camarín, que empieza ya este sábado,、eh, son actividades a la gorra para terminar el Camarín de la Nogalera.、Eh, este sábado 14, a las de 11 a 13 horas, <coughs> está el taller de estimulación creativa a cargo de Gabriela w i n i c k i Si querés colaborar Eh, colaborar con alguna actividad, escribí a blugones.com.、Eh, arroba gmail punto com. Tengo también, sabes,、eh, esto va a pasar en Casa Grande,、eh, que es el mercado de, popular de, en Casa Grande,、eh, también de 11 a 15 horas. Ahí va a haber feria, eh, eh, va a estar el dúo poético musical. Y Latidos del Valle. Esto va a ser este sábado de 11 a 15 ahí en Casa Grande. Y acá yo tengo una actividad、eh, para hoy、eh, que se llama El Círculo del Grupo de Teatro Bollante. Ah, sí que ahí están preparando. Sí, edad suge sugerida más 13. El círculo es sagrado porque, este diseñado, porque está diseñado para crear unidad.、Eh, viernes 13 a las 21:30 horas, 21 horas, en la Sala no La Nogalera, 20, Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, Avenida San Martín, 357, Villa y a r d i n o Córdoba. Entrada en puerta, una por tres mil y dos por cinco mil. Ahí ya está llegando los, los invitados.、Eh, así que.、Sí. ¿Los invitados? ¿Nuestros? No. Ah, está llegando gente, la, la a, la gente a la obra. Gente a la obra. Muy bien. <ríe>、eh, así que sí. Así que si no compraste tu entrada. Eh, comprala en la puerta. Y yo tengo acá un encuentro cantar y contar. Los invitamos una vez más a compartir nosotras una tarde de canciones e historias. Esta vez en un lindo parque en v i l l a y a r d i n o al caer el sol. Habrá buffet para quienes deseen picar algo. Le pedamos que nos ayude de difunción. Reenviamos a quien sienta que puede interesar. Esto es Guillermina b e c a r y Ana Cércola. El domingo 15 de septiembre a las 18 horas, en el multiespacio、eh, de v i l l a y a r d i n o que queda ahí en la cañada. Valor、eh, 5000. Así que si querés ver un lindo espectáculo el domingo 15 a las 18 horas, ahí está Cantar y contar con Guillermina Becar y Ana Cércola. y s a b e s nos mandaron mensajito. A ver. Mensajito con agenda. Que nos van a contar un poco algunas actividades, además de las que dijimos.、Uh -huh. ¿Te parece que las escuchemos? Dale, me parece muy bien. Ahí vamos. Hola, rompiendo el tiempo. ¿Cómo andan? Feliz noche de viernes. Bueno, acá les habla Mica desde Huerta Grande.、Eh, les mando un mensajito porque quiero comentarles. Sobre las actividades que va a haber este fin de semana, que está bastante cargadito. Y bueno, la primera invitación es hacia nuestro espacio, Espacio Chañares, es un espacio cultural, comunitario,、eh, del que formamos parte con FER. Mañana se cumplen tres años de que empezamos con este proyecto, y bueno, queremos festejarlos con ustedes. Así que la propuesta es súper amplia, vamos a tener de todo. Así que les voy a ir contando un poquito. Por un lado, vamos a tener al dúo Trovador, de Compas mismo, de, de Chañares. Nos visitan también Mal de o j o que es un dúo serrano de artistas muy queridas. También se va a estar presentando Jarillal, que vienen de Charbo. Va a haber intervenciones circenses de Luces, de, de Pol e Sport. Y también van a estar acompañándonos las chicas de Ando Jugando, que es un espacio lúdico de juegos para grandes y para chiques. Así que, bueno, hay un montón, un montón de, de propuestas para este festejo. Y también quería contarles que durante toda la jornada vamos a estar sorteando un montón de premios relindos. También va a haber feria de artesanas y artesanos.、Eh, vamos a tener un buffet buenísimo: empanadas, pizzas, algunas opciones celíacas,、eh, bebidas espirituosas, juguitos, etc. Y mesa dulce también. Así que, bueno, les quiero contar que todo lo recaudado va a ser destinado a que podamos viajar al encuentro pluric que se hace este año en Jujuy. Así que, bueno, los motivos para reunirnos y compartir son un montón. El festejo, la resistencia.、Eh, n、no sé. ah. Bueno, ¿no? Que la salida es colectiva siempre. Así que les esperamos mañana, entonces, en Chañares, que se encuentra en Santa Cecilia, v i l l a l l a r d i n o Tesanos Pintos 223.、Eh, desde las 14 horas vamos a estar ahí esperándoles. Pueden venirse a almorzar si quieren.、Eh, así que, bueno, una jornadita bastante linda que va a durar hasta la noche, hasta el atardecer. Y, y bueno, espero que, que se lleguen y que vengan a festejar con nosotros. Bueno, ahí está.、Eh, mañana festeja Chañares, tres años de organización. Así que contó lo que va, va a estar sucediendo en Santa Cecilia, ahí en Tecedanos Pintos 223,、eh, acá en Villa Jardino. Y también este domingo ta, está Uroboros, ¿no? Uro, también, escucha en... que ahora nos sigue contando más actividades mica. Ah, sí. ¿Querés escuchar? Dale. Así que bueno, eso sería el sábado desde el mediodía aproximadamente hasta la noche. Después nos vamos un poquito más para el sur, nos vamos para Cosquín. Que bueno,、eh, vamos a tocar con mi banda Natalia Natalia, que ya, bueno, hemos escuchado temas en、eh, Rompiendo el tiempo, me han hecho una entrevista. Así que bueno. Eh, se ha cumplido la profecía y n n va a tocar en el Valle. Una vez más, Natalia, Natalia se presenta.、Eh, Esa la madrugada, va a ser aproximadamente entre las 1 y las 2 de la mañana en el bar Pisco de Cosquín. En el lugar, igualmente,、eh, hay una previa, hay comidita y birra tirada, c e r lo que uno quiera tomar.、Eh, así que bueno. Es con entrada libre, así que les invitamos también a que vengan a escucharnos en vivo, en un formato acústico esta vez. Y bueno, del Yapa les voy a mandar ahora un tema que、mmm, lo grabamos cuando tocamos en La Piojera、eh, hace un par de meses. Así que bueno, se llama Desde Lejos y espero que les guste y que lo disfruten un montón. Así que bueno.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 Bueno, ahí contaba de Natalia, Natalia, y van a estar en San Marco el domingo también、eh, haciendo la obra de Uroboros. Uroboros. Y ahí, como prometía、eh, Mica, a c r e e s que escuchemos un tema de Natia, Natalia, Natalia? Dale.、Eh, Grabado en La Piojera,、uh -huh. eh, que、mm, es una primicia total de romper el tiempo. ¿Escuchamos? Dale. ¿Y ¿Cómo andas con la s clase s de inglés? Ah, no sabes. ¿Cómo andas?、Ah, no、sabe. ¿Quieres escuchar? Dale, dale. a g u a n c h u t o f l i a g u a n c h u t o f l i ¿Estás seguro que estás bien con las clases de inglés? Rompiendo el tiempo. ¡Oh, guacho! e s ¡Rompiendo el tiempo! Eh, comenzamos ya el último bloque de. Romp... ¿El último, no? No, estamos terminando el tercero. ¿Terminando? Sí, no. e s t a m o s terminando el tercer bloque. Escuchamos. Estás rompiendo escu... el tiempo. Escuchamos un tema nada más. No era la tanda. Claro, escuchamos a Natalia, a Natalia, que va a estar en Cosquín <risa> este, esta madrugada ahí. Eh, que va a estar buenísimo, por favor. Y bueno, ¿y qué te me parece que repitamos la consigna?、Eh, ¿Querés?、Dale. Sí, la consigna del día de hoy es: si, si te ofrecieran la píldora de Matrix, la píldora, <ríe> la píldora de Matrix, ¿cuál elegirías, la roja o la azul? Así que bueno, ahí yo, en alguno, como el mensaje que decía, en algunos momentos、eh, quisiera no haber tomado la roja.、Uh -huh. eh, pero bueno, no hay más. ¿Puedes decir、no、que hay tomaste、atrás. la roja? Sí. Sí, sí, <risa> ¿Sí? De una. Ya cuando empezas a, a investigar, a saber, a formarte, a militar,、eh, ya entraste en una que vas entendiendo cosas que suceden.、Eh, y no es porque vos. La tengas re clara, sino como que vas entendiendo、eh, cómo、Muy、es、bien. la historia, cómo es la realidad, cómo algunos sectores de poder、eh, influyen mucho en contar una versión de la historia, cuando, cómo u a n d o c se miente en la historia o cómo r e v e r s i o n a la historia para siempre quedar bien parados y cómo se visten de. Eh, eh, Y, y, como que en realidad vivimos en, en ciertas. Uno en, va entendiendo que vive en, en una realidad donde、eh, exigen una pureza, ¿no? Digo, la gente de bien exige como una pureza que no. tampoco son gente de bien. Digo, hacen las peores、eh, maldades del mundo.、Eh, lo podemos ver en todas las. Eh, actividades que hace el gobierno,、uh -huh. n o que dice: Nosotros vamos a ir en contra de la casta, nosotros、eh, somos la gente del bien,、eh, nosotros queremos a los jubilados, pero después no le aumentamos y les pegamos.、Uh -huh. eh, como que te quieren inventar una realidad que uno ya va entendiendo y va diciendo:、eh, Por este lado, y va diciendo: Hay que darle tiempo, y uno sabe que el tiempo no es el problema. El tiempo ves las cosas que está haciendo. Por favor, gente. Por favor, r d e s p i e r t e Che, bueno, y se nos estaba acabando este bloque, vos que quería ya que termine <risa> y que e s el último bloque. ¿Qué te parece que si nos vamos con un tema musical? Dale.、Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Chris Alanis y la Bruja Salguero.、Eh, después. Vamos a la tanda y volvemos con el último el último bloque de Romper el Tiempo. Que se que viene con mucha música. Que se viene con mucha música porque traje como、eh, la previa para el, el cumpleaños de Chañares.、Esa. Vamos a escuchar a la NIS y a la Bruja Salguero. 紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶の紅茶 En el desorden, búscame en el norte. En las caras marrones que no tienen pasaporte. En el saqueado sur, búscame en el loot. Un país en crisis muy cerca del ataúd. Yo soy la callejera, la negra norteña. Tengo mala prensa con toda la gente burguesa. Aquí se chambea, no hay tiempo pa' llorar pa' la santa una vela y salimos a s u d a r ¡Ey! Esto no es real. Amenino esto es rap y punto Klásico y original como el tri y el núcleo Así lo quiso el destino Un día me dieron un micro Y acabé con ese mito Que en el barrio no entran libros Hey, mi piel de barro y de exilio Ah, silbando ando and bajo el <b> ando, sol Voy, sutil y desapercibido Pues me señalan por mi color me quiero q u e d a n Bye.、Oh よめ。De la の声 Viernes, e t o y cansado de toda la semana, no sé qué hacer, no quiero hacer nada, no quiero hacer nada, llegar a casa. Y no, no, la verdad, que no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Nosotros te traemos la solución: podés romper el tiempo con amigos, con mate o escuchando un programa que está buenísimo. Romper el tiempo. En el noventa y a t r n t o pinta la mina, domingos a las doce. El canto del pueblo con Oscar Mota. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. A las una tengo que llevar a los chicos a la escuela. A las tres reunión con el jefe. A las siete hacer la cena.、Oh. Y a las ocho. A las ocho romper el tiempo. ¡Yahoo! Se levanta. ¿Para qué seguir luchando? ¿Acaso piensa que está peleando por algo aparte de su supervivencia? ¿Quiere decirme qué es? ¿Acaso lo sabe? ¿Es por la libertad o la verdad? Tal vez por la paz, podría ser por amor. Ilusiones, señor Anderson, caprichos se de percepción. Simples ¿Eh? creaciones de una mente inferior que intenta desesperación justificar una existencia que no tiene significado ni propósito. Y <risa> todo es tan artificial como la Matrix n、sí, o、no、te enojes. Solo una mente humana p o d r í inventar algo tan insípido como l amor. Oh, t á enojadísimo. Es r e m i l e y Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debió haberlo visto. Es inútil、tío. seguir luchando. Bueno. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Se volvió loco. ¿Por qué lo decidí? ¡VAMOOOOO! ¡Toma, Gil! ¿Por qué lo decidí? ¿Por qué seguir luchando? Se pregunta: ¿Para qué tomé la píldora roja? ¿Para qué? Porque lo decido todos los días. ¡Eso! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Viste, Y vos que, que no quede decidido! Bueno, bueno, es que uno flaquea también. <risa> Veo una cuestión, así que. Bueno, hoy estamos ahí.、Eh, cuarto bloque: de romper el tiempo. Saludos para la gente de Casa Grande. Un saludo enorme.、Eh, tenía ganas de saludar. Pero. <risa> Y además,、eh, si quieres mandar los mensajitos, ¿dónde podés mandar los mensajitos? Nos puedes mandar mensajito al 3548-55-0900. Y además, ¿cuál es la consigna para este último b l o q u e La consigna del de día de hoy era:、eh, si te ofrecieren. Si te ofreciesen. ¡Ah, c o m o da b l like! e h <ríe> si te ofrecieren. ¿Ofrecéis? La, <ríe> la píldora de Matrix. ¿Cuál elegirías? ¿La roja o la azul? Y bueno, y ahí como para. Estamos terminando el programa Romper el Tiempo. Pero. ¿Sabes una cosa? ¿Qué?、Eh, ¿Sabes qué va a pasar mañana? ¿Qué? Mañana es el cumple. De, de Chañares que cumple tres años, tres años, y además, c ó m o vamos a hacer la previa. Escucha, y si empezamos así. Cumple tres años, mañana empieza a las 14 horas. ¿Qué va a estar? Van a estar Mal de Ojos, f o l c l o r e Serrano, va a estar h a r i Yal, va a estar el dúo Trovador, que son compas, Suyai y Errasti, y también va a haber para bailar. ¡Ahí va! 誰 Nos esperamos mañana a 14 horas en chañares ahí vamos a ver va a haber buffet va a haber pizza va a haber empanadas va a haber、eh, bebidas espirituosas van a estar la gente de casa grande de ando jugando que son unos recopados que hacen juegos y además vamos a mover las cachas eh, eh, eh. 誰誰にかんだああいうん casa。preparate para mañana。え、まだまだじゃあいつもプレイ i ャンヤレス。誰 bailar。 ¿Sabes po... a qué hora empezamos? A qué hora empezamos? ¿A, ¿no? a las 14 horas. Vamos a estar todo el día ahí. Y después vamos a hacer un juego de luces. Y un juego de tambores. Y después de los tambores. La torta. La torta y vamos a bailar. Para vos. Para vos. Dale. ¿Vení a Chañares? Y estoy enamoradísimo de Chañares. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Dale. ¿Qué vas a hacer mañana? Venía pasar un buen momento. Que pues vamos a bailar. Que pues vamos a bailar. Que hacer que el c e i l e de Chañar. Deja todo lo que tengas que hacer. Claro, y venita a Chañar, es que va a estar espectacular. Y va a estar. Van a, va a haber juegos, va a haber comida, va a haber comida. Hicimos en el horno de, de que tenemos chileno, vamos a, hicimos pizza y empanadas. Y todo esto para que las compas, todo lo recaudado, no, no, no, no, no, viaje. よし ファラダケメディアンディーンディーン Cumple tres años Chañares. ¿Te lo vas a perder? No. c ó m o te lo vas a perder? Y además, algo que no puede faltar: ese l cuarteto, papá. <música> ¡Dale, Maggie! e a h í va la gente llegando! いいですか ¡Pone cuate, r t o l o c o ¡Váyralo! ¡Ese、eh, mata a Teresa! ¡Vení, mata a Teresa! a Empezar... c h a n y a n e l cumple tres años! ¡Y no podés perdértelo! ¡Por favor! ¿Cómo te lo va s a perder? ¡A ver! いいかしら チュラレーチュラレーあんけんうてれー。 como quedó el mural hicimos el mural nuevito hermoso como quedó como te vas a perder mañana los tres años de chañares va a estar increíble increíble y todo el mundo va a ir y todo el mundo si、sí. dale vamos ¿Quién quiere ni va a estar? ¿Quién va a estar? Mal de Ojo, que es, es la Unuela y la Chillo. Va a estar、eh, el Dúo Jarilla, que son de Charbonier. Y van a estar el. ¡Ay,、ah, h va a venir la gente, gente de San Marcos, los compas de San Marcos allá! Van a venir con tambores. Va a haber、wow. tambores. ¡Qué lindo que va a estar! ¡Pero por favor! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es los tres años de Chariales? イスパイスバーマー。 ピ o サバドン、o ラバイレ、ラゴネストリア、ケドンデピンデラフェルトドン。 chillin NH パパとばあせこっと a ん a でこそべん。 Tortas, cosas dulces, traete tu sillita, traete tu mate. Venía a compartir un buen momento en Chañales, ahí en Tesanos Pinta, en el barrio de Santa Cecilia. Va a estar divertísimo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bailar. Dale, chabona. Sí. vamos. se viene! t のキャラクター、手のキャラ e m ー、手のキ o ラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、l のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラク e ー、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、手のキャラクター、e lo q u クター、手 te ャラ Así que mañana, no sé si te dije, c a m i No, No, ¿Te, me dame. Te、dijiste. dije que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, ¿El va a e s tarde, el cumpleaños de Chañares. Que vamos a estar hasta la madrugada, yo creo que vamos a estar. <risa> Mira, escucha. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está saliendo el sol? ¿Es de mañana ya? ¿Y a la mañana qué pasa? ¡Eh! q u e hay que mirar? r q u e hay que mirar? ¡Hola, vaquita! Está todo e la granja. ¡Ey! ¡Mira! ¡Qué hermosa mañana! ¡Ay,、oh, qué linda está la mañana! ¡Mira! ¡Qué hermosa mañana! Así que. Mañana, ¿qué vas a hacer? ¡Fuera al cumpleaños de Chaniá!、Eh, ¡Sí! ¿Cómo no te lo, vas a, te lo vas a perder? No. Y después, ¿escucha? もうで、まいな、まいなえ、フ estejo de cumpleaños。 En el espacio de Chañares, que pertenece al FOL. Ahí, ¿Qué Ahí, í vas a hacer mañana? ¡Dale! Festejar, Venía a colaborar con el espacio para las compas que quieren viajar al encuentro plurinacional de mujeres que está destinado para eso. Así que venía a compartir con nosotros y ahí charlamos y vemos qué hacemos después. Porque hay que juntarnos, hay que bailar y hay que seguir. Yo a y que aprender.、Bueno, bueno, las el velitas. El d e o lo que pasa.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 Así que no sé si te quedó claro qué va a pasar mañana. Porque mañana en Santa Cecilia sí, está el Flow.、Todo. Está Flow en Santa Cecilia. Está la magia, está la música, está el baile, está la diversión. No te lo pierdas, por favor. Hola, Dale. もう一度、私はあなたのことを知っているこたを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 Tenemos nuestro propio lenguaje, un r a t o de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. h o r a yo te propongo que me des algo de Bora. Y si t e pasa lo que creo que t e pasa, conmigo me pasa lo que quiero que sepa. ¿Qué pasa? Y nos vamos despidiendo. Ah,、donde、tenemos que ir, pero mañana nos vamos a encontrar todos allá en Santa Cecilia. En el cumpleaños de, de Chañares. Y después el viernes que viene nos vamos a encontrar de nuevo. Y、Acá. el viernes que viene ya estamos cerca,、eh, acercándonos al Día del Estudiante, al Día de la Primavera. Sí. La semana que viene vienen las Intertribus.、Uh -huh. La semana que viene, si se pudre todo con el boleto, tenemos que salir todos también、sí. a reclamar porque está todo mal. ¿Cómo van a bajar algo histórico? De los estudiantes e l boleto estudiante, por favor. Así que no jodan, eh. No jodan porque el horno no está para bollos. Hola, no s d e s p e d i m o s c a m i Nos despedimos. Para... Un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando. Romper el tiempo. Un saludo para Radio Roja que nos van a escuchar el lunes de, a 20... no, de 21 a 23. Sí. ¿Y qué te parece si nos vamos con un clásico、eh, que seguramente se va a escuchar en Chañares? Porque es un clásico de la música. Eh, y vos, nos vamos haciendo p o g o ¿Qué te parece? Me parece genial. Nos vemos en la semana que viene. Y nos vemos en Chañares. Chau, chau. Los métodos p i q u e t e r o s Los piqueteros. Los piqueteros. <risa> los, los piqueteros. Los métodos. Los m e t o r e s los únicos. Todos se van a quemar. c a b a l o s de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los ú n i c o s los métodos piqueteros. Los mejores, los ú n i c o s los métodos piqueteros. Los mejores, los ú n i c o s los métodos p i q u e t e r o s los mejores.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 Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Que nos temen. Le temen al cambio. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vean. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después lo dejo a tu criterio. o <coughs> La minga. la minga. Manos a la o n d a Noventa y cuatro punto siete.